Shabbat Shalom para todos, nuevamente. Realmente estoy muy contento, agradecido al Eterno por la oportunidad de estar aquí una vez más con mi pueblo, con mi gente, en este día de Shabbat. También último día de Hanukkah, donde realmente vinimos con la intención de nuestro corazón, fuerte, grande, de recibir un gran milagro en este día de Shabbat. Yo agradezco al. Al cielo, a Samayin, al eterno, por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, muy contento. Al rabino, nuestro rabino, por la oportunidad que me dio de poder estar aquí y poder transmitirle algo de lo que él me transmitió a mí. Realmente, e s e fue un gran milagro. Un gran milagro, ¿por qué? Porque esta palabra mi que s mi que s tiene tanto significado, la palabra mi que significa al final o después. Pero yo le voy a dar otro significado también, que es tu bendición nunca dejará de llegar. Tu bendición nunca dejará de llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el rabino me llama a mí para decirme, hermano Abraham, Le voy a conceder el privilegio de llevar esa para allá el próximo Shabbat. ¿Cuándo me llamó el rabino? El día que yo di testimonio al grupo de intercesores, lo di y dije que ese día yo había llegado a mi casa después de hacer todas las actividades, todas las cosas en e l c u a l el Señor me había indicado en el camino que hiciera para. para Que se produjeran o se siguieran produjer, produciendo los milagros, tanto en mi vida como en la vida familiar. Y yo llegué ese día a mi casa, amados. Llegué, despl me desplomé en un chinchorro que tengo ya en la casa, una maca. Me desplomé por completo en ese chinchorro. Yo no podía ni mover ni siquiera una pestaña, cansado. Cansado, agotado, de verdad. No sé si a ustedes les habrá pasado. Y le dije a mi esposa: ¿Quieres ella me pregunta, a comer? No. No me provocaba nada. ¿Por qué? Porque es como cuando la adrenalina sube demasiado y la adrenalina baja en nuestra vida, realmente es algo fuerte, fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Ese día lunes, ese día, lunes, ese día martes, perdón, Decía martes, yo tuve una reunión sumamente importante con el director del Hospital Oncológico Padre Machado. Y ahí estuve con él, directamente hablando con él, con el director, uno de los directores, el Padre Machado. Y él me dice, profesor, lo que usted me está pidiendo, mire, no es tan fácil para un familiar, pero voy a hacer todo lo posible para que eso se dé. Una simple, una simple, no, una consulta con un oncólogo. Y cuando él hace todas las investigaciones, las citas estaban para el mes de junio. Entonces él sale, me dice, muy contento, muy alegre, me dice, profesor, le conseguí la cita para su familiar para el día 30 de enero. ¡Wow! Desde el 30 de enero. Ah, a junio, y bueno, imagínate la chorrera, y disculpe la expresión, la chorrera de personas que están esperando por una cita de esa magnitud. Entonces, cuando yo consigo, por la dirección del Eterno, por la、eh, palabra del Eterno, consigo esa cita allí, yo digo, ya, listo, ya no puedo seguir. En esta lucha interminable, porque ya me dieron respuesta. Y me vine a la casa, llegué, es más, cuando llegué, regresé e l hospital Padre Bechado, llegué hasta、eh, la red, la Avenida Camino, y me quedé en la Avenida Morán. De la Avenida Morán hasta mi casa en Cátia, yo me vine caminando. ¿Pero por qué me vine caminando? Porque estaba dándole gracias al Eterno. Venía caminando, claro, y e r a embajada, mejor, desde la Avenida Morán hasta Pérez Gonaldi. No sé si alguien ustedes conocen esa zona. Pero me vine caminando, feliz, contento, alegre de que el Señor había respondido esa, esas oraciones. Y conseguir esa cita tan difícil para el 30 de enero, mira, de verdad que. No encontraba palabra s para agradecer al Eterno todo eso. Gracias, gracias por esos aplausos, gracias. Porque realmente ha sido sentido de corazón agradecido. Ustedes saben, es más, el chaval pasado o antepasado, yo tuve un testimonio de agradecimiento al Eterno por todas las cosas que me había conducido. ¿eh? Y todo ha sido así, de milagro en milagro. Pero ahí no queda todo esto, porque esta palabra de Miqués, esta, esta paracha de Miqués, está llena de mucho significado, de mucho milagro. Sobre todo hoy que estamos en día de Hanukkah, el día final de Hanukkah, donde vamos a encender la octava vela, con alegría, con sinjá, de corazón, de mucho entusiasmo, de mucha alegría y esperanza, sabiendo que el Eterno va a conceder, va a conceder. El milagro que está en cada uno de sus corazones. Amén. Amén. Yo estoy seguro de eso, porque de hecho lo ha hecho en mí durante esta semana. Y, y, y miren, anoche, en la p a r a c h a v i que es donde José tiene tantos sueños, un soñador. Yo siempre he sido soñador. A la edad que usted me ve, sigo soñando.、Y、yo le comentaba a mi esposa esta mañana: Mira, soñé anoche. Que el, Ecer, el Eterno había hecho el milagro. Mira, y yo anoche, ay, de dos a tres de la mañana, yo no dormí. De tres, cuatro de la mañana no dormí. Pensando en ese milagro que el Señor ya me ha concedido. Por fe. ¿verdad? Por fe. El Señor ya me ha concedido ese milagro para ese familiar. No ha sido fácil. No ha sido fácil, como lo he dicho yo en todas estas, en estos días, todo lo que he tenido que recorrer. Porque cuando uno tiene familia, que es lo que manda el Eterno en nuestras vidas, que tengamos familia, que hagamos familia, nosotros tenemos que luchar y luchar por nuestra familia. Independientemente de las situaciones, de las rivalidades que hayan, de los problemas que hayan. Independientemente de todo eso, la familia es lo más importante. Y siempre será lo más importante. Hay que luchar por la familia. Entonces, estoy seguro, convencido, de que hoy, en esta octava luz de Hanukkah que vamos a encender con tanta alegría, se va a dar el milagro para usted y para mí. Yo les voy a pedir un favor nada más, antes de empezar con la parachá. Yo voy a hacer esta parachá en tres partes: introducción, desarrollo y síntesis o resumen. Me acostumbro, me acostumbro a eso, a hacerlo así. De manera que cuando llegue yo a la, a la parte del, cuando diga resumen. Entonces,、ah, ya el hermano Abraham va a terminar. Ya el hermano Abraham va a terminar para allá. Y no voy a perder ni siquiera una palabra de lo que él va a decir. El favor que yo les voy a pedir es el siguiente: acabo de darle gracias al Eterno, gracias al Rabino, que el Señor lo bendiga, que cada día le dé fuerzas, lo fortalezca para que siga conduciéndonos en, en esta misión. Pero yo les voy a pedir. Que ustedes cierren sus ojos por un momento para yo interceder ante el Eterno por ustedes y por mí. Cierren sus ojos porque hoy es un día de milagros. Bendito Padre Celestial, gloria, toda la gloria sea para ti y para tu nombre. Señor, hoy viene este pueblo, hoy venimos nosotros delante de ti. Para glorificarte, para exaltarte, para, para enaltecer tu santo nombre, bendito Señor. Y para agradecerte que tú, Señor, en este día nos vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Señor, tenemos sueños, tenemos sueños en nuestra vida. Un hijo que se fue, un hijo, una hija que, que se fue, un, un esposo que no ha llegado. Tenemos sueños de un apartamento, de una casa, tenemos sueños de tantos proyectos. Señor, tenemos el sueño de que nuestra familia se vuelva a reunir como éramos antes, Señor. Bendito eres tú, Señor, porque hoy, Señor, tú vas a permitir que ese sueño. Así como tú lo hiciste con j o s e f nuestro patriarca, donde tú le revelaste tanto sueño s s y tú le cumpliste todos sus sueños, así tú vas a hacer, Señor, que todos nosotros veamos la realidad de ese sueño. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cuando tú lo desees. Permítame, Señor, que podamos mantener esa confianza en ti y gracias por todas las palabras. Que van a salir de mi boca en este bendecido y precioso día de Shabbat. Amén. Los que cerraron sus corazones, den por concedido ese milagro. Y los que no, también. En esta parachá que vamos a ver. Está ubicada en el capítulo 41 de b e r e c h i t hasta el 44, 17. Las a c t a r á como acabamos de leer, está ubicada en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, 15 <coughs> al 41. Y el b r i h a d a s h a t yo le pedí que le quería leerlo con fuerza, está ubicado en capítulo、eh, s s de g u 2 de Crónica. Capítulo 3, del 16 al 18. Muy importante. Tomen nota de todos estos pasajes. Tomen nota. Porque realmente va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Les voy a decir algo. Esta parachá, yo dije que piensen en esta frase. La parachá se llama mi que es, que significa, y al final, ojo, dije al final. No dije hasta el final. Dije al final. ¿Ok? Entonces, esta palabra que se llama Abiqués、ah, y es traducido al español, e s al final. Yo le coloqué ese, esa frase que no lo olviden. Tu bendición nunca deja de llegar. Dígale a que está a su lado. Tu bendición nunca deja de llegar. Tu bendición nunca deja de llegar. Y. En la medida que ustedes mantengan esa frase en sus mentes, con ese vivo recuerdo y soñando todavía de lo que acabamos de hacer, eso va a ser una realidad. El faraón tiene dos sueños. El faraón de Egipto tiene dos sueños. Ya ustedes lo escucharon en la parachá. ¿okay? Y es que esos sueños lo tenían demasiado perturbado. ¿Por qué? Porque no encontraba significado a esos dos sueños. Uno era con la cuestión de las vacas、mmm, gordas, bonitas, y otro era con las vacas flacas que se comían a las gordas. Y así sucesivamente, con las espigas, espigas frondosas, bellas, hermosas, fueron tragadas por espigas negras, feas, enjutas. Eso le perturbaba demasiado al faraón. Mas, sin embargo, <coughs> Cuando él está en esa situación, después de haber llamado a todos los adivinos, sabios de Egipto, v e r d d a hay alguien que se acuerda, el copero, se acuerda de que a él un personaje que estaba en la cárcel le descubrió su sueño. Y ahí se recordó. Cuando yo dije ahorita, cuando digo la frase. Tu bendición nunca deja de llegar, es porque eso, realmente la bendición nunca va a dejar de llegar. Este copero se acordó de José y le dijo al rey: Mire, rey, pasó e s t e y e s t e y e s t e y así, así sucesivamente. Y el rey, raudo, presuroso, corriendo, le dije: Vayan y buscan a ese señor, traiganlo. De inmediato. Claro, José estaba en la mazmorra, en la cárcel, allá. ¿Verdad? Y no lo trajeron inmediatamente, sino que lo prepararon, lo、mmm, bañaron, lo vistieron, le, le pusieron las mejores ropas, ¿verdad? Porque se iba a presentar delante de quién? Delante del faraón. Fíjense que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. Cuando vamos a presentarnos, cuando vamos a ir a una reunión, cuando vamos a hacer alguna diligencia, nosotros como creyentes en Jesús, a m a s í a debemos siempre estar prestos, dispuestos y bien presentables en toda misión que vayamos a encomendar. No podemos ir a cualquier sitio como con harapos, con mal vestido,、eh, no, sin bañarse. Bueno, no sé, al agua está difícil. Pero por lo menos, usted sabe, las mujeres se echan mucho, usan muchos perfumes, muchas cosas bonitas, agradables. No podemos presentarnos delante de, de, de un personaje este mal vestido. Y él fue, lo llevaron hasta allá, hasta el faraón. Qué bueno. Después de 12 años, José es llevado ante el faraón. La bendición de Yostet. La bendición de José duró alrededor de doce años para que llegara. Imagínense ustedes, doce años. El faraón, cuando ve a José allí en, en su presencia, se hace, el, se hace el paisa, como dicen por ahí, se hace el willy-willy. Y le dice a José: Mira, me han dicho por allí, me han dicho por allí que. Que tú interpretas sueños. En medio de su. Él, él pudo controlar, el faraón pudo controlar su su espíritu, su fuerza, su y además su, su ego, delante de José. Y le dice: Mira, me han dicho por ahí que tú sabes interpretar sueños. ¿Qué le responde José? No soy yo. Es Dios. Que el que te va a dar la respuesta más apropiada, más propicia para tu sueño. Cuando José le responde eso a Faraón, ¿qué está haciendo José? Reconocer que él no sabe nada, que él no tiene nada, que él es un simple instrumento del Señor y que el que va a hacer la obra en todas estas cosas va a ser el Señor. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Que nosotros somos los instrumentos que el Eterno usa para. Cumplir o para realizar todas las actividades que nosotros emprendamos. Ser humildes.、Amén. Ser humildes, sobre todo. La humildad por encima de todo.、Amén. Y reconocer al soberano, al rey de reyes, al señor de señores. Reconocer que Él es el que tiene la soberanía y el poder para hacer a través de nosotros lo que Él quiere hacer.、Amén. Bendito sea el Señor. José, prisionero, ahí en la mazmorra, venía él diciéndole, diciéndole eso. Le dijo: a, Mira, no soy yo, es Dios el que pone todas estas cosas en mi vida. Y comienza José a referirle al faraón, ya ustedes lo oyeron, lo que sucedió lo que u s con las siete vacas. Gorda, con las siete vacas flacas, con las siete espigas frondosas, le relató. Dice: Mire, faraón, eso es, esos dos sueños se convierten en uno solo, en un solo sueño. Nosotros, el pueblo de, de Egipto, va a tener siete años, siete años de abundancia. Pero a la vez va a tener siete años de hambruna. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, muy sencillo. José le dice al faraón que la forma de resolver esa situación es nombrando a alguien, un capitán, un general, un general. Una persona de administración que pueda、eh, construir silos, depósitos, que pueda construir este, zonas donde se pueda almacenar todo el trigo posible, almacenar toda la comida posible para siete años. Que cuando vengan los siete años de hambruna, todos puedan tener comida allí. p a r a d o que le responde: ¿Cómo es posible que este hombre, en este hombre, esté el Espíritu de Dios? El p a r a d o está reconociendo, está reconociendo, bendito sea el Señor, está reconociendo en ese momento que el, el José tiene el Espíritu de Dios, pero si lo está conociendo apenas. Lo está mirando, está hablando con él, pero dice: ¿Acaso encontraremos en Egipto un hombre que tenga el Espíritu de Dios? Nosotros, amados y amadas, cuando andemos en la calle, cuando andemos en cualquier lugar, cuando estemos pasando por, por cualquier parte, nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de magia en nuestras vidas. Y nosotros salimos, destacamos, sobresalimos por encima de todas las cosas. Por encima, y somos conocidos a ustedes cuando van a la calle. Le dicen, sin saber quién está saludando, sin saber quién está diciendo nada. Dios te bendiga. a n o les ha pasado? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por todas partes. ¿Por qué? Porque ven algo diferente en usted. Ven algo diferente. Ven una luz brillante en sus vidas. Esa luz es la luz de Machía en nuestros corazones, en n u e s t r a v i d a Yo pregunto, antes de seguir con la luz. ¿Cuántos José, cuántos José que han buscado al Señor, que han sido humildes, que han trabajado duro, cuántos José podemos tener aquí en Bellacó? ¿O cuántos José hemos tenido aquí en Bellacó? Yo digo que bastantes José hemos tenido. Bendito sea la gloria. Hemos tenido bastantes José que se han eh, eh, penetrado en la búsqueda del Señor constantemente. Y esos José han sido prosperados grandemente. Y algunos están aquí, pero otros no están. ¿Por qué no están? Porque el Señor los prosperó, los bendijo y los llevó a otros sitios. Hoy en día tenemos. Un José aquí en la sinagoga.、Amén. Y que por, por, por él nosotros oramos todos los días. Pero yo no me. En mi cabeza, amados. En mi cabeza. No cabe. Hasta dónde va a llevar. El eterno. A ese José que nosotros tenemos acá. ¿Saben de quién estoy hablando? Levanten la mano. ¿no? ¿Saben de quién es José. De cuál es ese José que yo estoy hablando? Un muchacho que. Hace como 15 años me decía, hermano Abraham, ¿cuándo yo podré usar un talí? a a Chiquitico así, ¿cuándo yo podré usar un talí para arropar a mi familia, así como lo hace usted con su familia? Y le dije yo, pronto muchacho, pronto lo vas a hacer. Ya ha pasado el tiempo. Y José usa su talí y mire cómo se goza y cómo me gozo yo con él. Diariamente en sus oraciones, amados. Mire, oren por ese muchacho, porque ese muchacho va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque está siguiendo los caminos de la Torah, está siguiendo al Eterno, está siguiendo con el Señor, está sirviéndole a mañana, tarde y noche. Mire cómo él lee el hebreo de manera tan fluida, con apenas、eh, 16, 17 años. Él me mandó un video donde él dio su exposición. De bachillerato ya, la, algo así en la universidad, en inglés. Una exposición completa en inglés. Bendito sea el Señor. O sea, quiere decir que el Señor le ha dado a José Ochoa demasiada, bastante sabiduría para que él siga adelante. Y José no será el único. Dicen amén. José no será el único, porque aquí hay también jóvenes de esa edad que también pueden llegar muy lejos, siempre y cuando se sometan a qué, a la voluntad del Eterno, a que busquen al Eterno, a que glorifiquen al Eterno, a que todas las primeras palabras o los lo primeros se lo den al Eterno. Yo estoy convencido de eso, mis hermanos. Entonces, el p a r a ó n se pregunta: eso. ¿Cómo es posible? En Filipenses, ¿cómo es posible que, que, que este hombre, el Espíritu de Dios, esté sobre él? José tuvo una transición muy fuerte, lo que le hicieron sus hermanos.、Eh, después, encarcelado injustamente. Todas las vicisitudes y los problemas que él pasó, pero él aferraba. Enormemente en o r m m e e e en n t su fe en el Creador. Dice que en Filipenses 2, 14, 15, 16. Filipenses 14,、eh, 2, 14, 15, 16. Dice lo siguiente: lo voy a leer. Como una persona, como una persona que busca de Dios puede llegar a esa estatura. Dice. Con, eh, Filipenses 2, 14 16. Haced todo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido agarrado de la palabra de vida para que en el día de Yeshua yo pueda gloriarme, dice el r a s a ú l yo pueda gloriarme y, y que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea, lo dice Pablo. Vuelvo a leer para que más o menos se ubiquen. Todos nosotros somos, debemos ser irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa para que resplandezcáis donde quieran que vayan. ¿Qué significa eso, permanecer irreprensibles y sencillos? Sin mancha. Significa mucho. Significa mucho porque. Si somos nosotros, si estamos siguiendo los caminos del Señor, la t o r á como debe ser, si somos irreprensibles, ¿qué significa ser irreprensibles? Que nadie en el mundo, nadie en el mundo, ni en nuestro círculo de la iglesia, ni en nuestro círculo familiar, ni en el, nuestro círculo、eh, laboral, ni vecinal, nos va a s e ñ a r nos va a decir, nos va a reprender por cualquier cosa. Somos irreprensibles. Nadie nos va a reprender, nadie nos va a acusar, nadie nos estaría señalando. Y sencillos. ¿Por qué sencillos? Simplemente somos sencillos porque la santidad del Eterno está con nosotros. Sencillos, sin mancha, sin nada que, que esté contaminando, como el agua clara y transparente. Ah, bueno, hay gente que, que agarra es, Este un, un vino. Agarra una botella de vino y para que le rinda más el vino, ¿qué hace? Lo a l t e r a le echa un poquito más de c o s a ahí para, que, para hacerlo rendir. O, un, o una copa de oro, ¿qué hacen con esa copa de oro? Le quitan, le ponen para que para ganar más. No, nosotros somos sencillos santos delante del Eterno. Mire lo que dije, somos santos delante del Eterno. Y allí contra nosotros nadie puede, nadie puede con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que dice aquí. Cuando somos personas, somos luz delante de todos los que nos rodean. Somos luz, somos luminar. El faraón reconoció en José que la presencia de Dios estaba en su vida. Y después de tantos trabajos, tantas dificultades, tantos problemas, bueno, imagínate un tiempo donde pasó José. Caramba. 12 años en una mazmorra. 12 años. Y el Señor allí lo estaba bendiciendo. Lo bendecía grandemente. Pero. Lo más, lo más significativo es que en esos t 12 años José creció, ya dejó de ser, como decía nuestro r o j en la c h a r a pasado, aquel muchacho inmaduro, como el que le dijiste, Pecho Paloma. ¿Sí? <risa> aquel muchacho chismoso, Pecho Paloma. No, ya José era otro, desarrollado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Era todo un hombre. Y entonces ese José. Cuando el gobernador, cuando el faraón lo ve, lo conoce asombrado, y eso nos pasa a nosotros, reconoce a un hombre de Dios. ¿Y qué hace el gobernador? Bueno, el gobernador contento por todas las explicaciones, por todas las enseñanzas que le dio José, ¿cómo podía él,、eh, José, hacer que Egipto fuera la, la nación más importante del mundo? ¿Qué hizo? Bueno, Le dio un anillo, se sacó el anillo de su dedo, le dio una corona de oro, le dio una túnica, la mejor túnica que había, y de paso le dio una mujer, una princesa le dio, todo se lo dio, y d e más, le dio, y ahora en adelante el único que va a estar por encima de ti sería yo, ahora tú vas a pasear por todas las calles de Egipto para que tú. Para que todos te vean y sepan que tú eres el gobernador de Egipto. Bendito sea el Señor. Eso vino solo. No, eso no vino solo. Eso vino por, por la búsqueda constante del Eterno, por buscar al Señor en espíritu y en verdad, buscarlo en oración. José nunca se quedó tranquilo. José era un soñador. Así como lo soy yo, así como lo son ustedes. Ustedes ahorita soñaron con algo. Y vuelvo y repito: ese sueño que tuvieron ahorita, ese pensamiento, eso va a ser una realidad en sus vidas. Porque el Señor así lo dice. Lo, lo dice y lo cumple en su palabra. Cuando dije que. que su sueño. Su bendición o tu bendición nunca deja de llegar. Yo me voy a ir un m o m e n t i c o nada más al libro de Juan. Juan, capítulo 11. Presten atención a esto, mis amados. Presten mucha atención a este capítulo de Juan. h a b l é de que José duró quién sabe cuántos años, 12 años, para recibir las bendiciones que el faraón le dio a él. Nosotros a veces, ¿cuánto tiempo pasamos? Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Señor, ¿cuándo me vas a dar aquello? Señor, no sabemos. Pero las recibimos. Las recibimos. ¿Dicen amén? Recibimos las bendiciones. Aquí en Bellacó, aquí en Bellacó, hay de todo. Y yo estaba conversando hace rato con, con mi hermano Yosua, Renato. Ve que esta parachá es, es, es muy. Nos está hablando, nos habla esta parachá en el día de Hanukkah, donde van a hacer milagros, donde vamos a experimentar milagros. Entonces, hablamos de que aquí, en Villacó, aquí hay zapateros, personas que trabajan con la zapatería, hay barberos. Hay peluqueras, peluqueros, hay、eh, bodegueros, hay enfermeras, hay profesionales de todo tipo. Y nosotros, si usted, eso es como para reafirmar lo que estoy diciendo, oyeron. Ese desteño de luz que va y viene, es para reafirmar. Palabra cierta. Hay personas aquí, hay hermanos que tienen industrias en sus manos, que las tienen en sus manos, y que solamente nada más con dar e n el paso. ¿Cuál es el paso? Orar al Eterno, confiar en el Eterno, y decir, Señor, he aquí, estoy aquí. Ustedes van a ser más prósperos que incluso que yo sé. O vamos a ser más prósperos que yo sé. Pero tenemos que buscar al Señor. Buscar al Señor. ¿Por qué? Porque lo que conversaba con el hermano Elías,、eh, y o s u a es que esta para allá no sabemos, ahorita no sabemos qué propósitos hay. Pero que tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, ¿verdad? Que tenemos que estar seguros de que realmente en mi casa, ni en la casa de ninguno de ustedes, amados, debe faltar el alimento para nada. Es muy triste. Es muy triste escuchar de hermanos que, mira, no pude ir a la sinagoga porque no tenía pasaje. Eso no puede existir. No debe existir. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el Señor nos va llevando, nos va llegando, nos va llevando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos entregamos al Eterno, recibimos la, la palabra de Él, Tenemos que caminar juntamente con él y no perder nunca jamás que no lo perdió j o s e f no perdió su identidad. ¿Cuál era la identidad de j o s e f La identidad de j o s e f es la que le inculcó su padre Jacob, hebreo, lo encaminó por los caminos de la Torah. Ahorita le decía yo que vamos a ver un momentico el libro de Juan. Juan 11. La resurrección, la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro. A mí me impactó, me impacta ese, ese pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor estaba, Jesús、eh, Amasía estaba por allá, por la ciudad de Betania, y le llega la noticia de que su, su amigo más querido Lázaro se está muriendo. Presten atención. Lázaro se está muriendo. Y el Señor, r q u e dice? Bueno, no importa, voy a estar dos días más y en dos días estaré por allá. ¡Wow! Se está muriendo. Y el Señor dice: En dos días estaré por allá, por, por Jerusalén. Ahí estaba Lázaro. El Señor decide ir hasta. Ya, resolvió, hizo lo que tenía que hacer: hacer más y más milagros por el pueblo. Decidió ir hacia, hacia donde estaba Lázaro. A mitad del camino. Marta, escuchen bien, Marta se entera de que Yeshua viene hacia ellos. ¿Sí? Estoy seguro que ustedes saben esa historia hasta mejor que yo. Si me equivoco, me c o r r i j e n Marta se entera de que viene Yeshua para, para ver. Y Marta, afanada, corriendo. Sobre todo preocupada por, tal como la conocemos en la palabra. Marta, Marta, Marta, afanada, corriendo de, de aquí y allá, corre para acá, corre para allá. Ella apenas escuchó que Yeshua venía, salió soplada al encuentro de Yeshua, a mitad del camino. ¿Se acuerdan? Y lo encuentra y lo ubica. Señor. Si tú hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Es que el, el Señor le dice, Marta, tu hermano no está muerto. Tu hermano resucitará. Bueno, sí, Señor, resucitará en el día p o s t r e r o de los santos. No r e No. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dice j e s ú a a Marta. Mire, q u i s i e r a pararme, pero no puedo porque después me va a dar la, la cámara, no me va a ponchar. Marta, el Señor le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que esté、eh, y el que esté muerto vivirá, y le, y le dice Yeshua, y además le dice: El que vive y cree en mí, aunque muera, no lo será eternamente. Yeshua, como está viendo la cara de Marta, le dice: Crees esto, Marta? Así está en el pasaje: Crees esto, Marta? Después de estas contundentes declaraciones, Marta nos diría: Ahí está, dice, Sí, sí, sí, sí, señor, lo creo. Sí, sí, sí, señor, ahí está, clarito, no lo estoy inventando. Pasa el rato, y ya Marta, ya un poquito más calmada, ¿no? deja a Jesús, a Yeshua, y se va hacia donde está su hermana. Llega corriendo, Marta Afaná. ¿Aquí cuántas martas habrán? Dios mío, bendito sea el Señor. Aquí en Bellacó hay 200 martas. doscientas, trescientas martas. Mujeres preparadas. Mujeres con vocación de servicio. Mujeres que están pendientes de todo. Mujeres que aquí no nos falta nada. Mujeres que trabajan. Mujeres que se preocupan. Mujeres que visitan. Mujeres que llaman. Mujeres que donan. Mujeres que hacen seracá. Mujeres que hacen de todo para que la sinagoga siga adelante. Amén. Esas son las martas. Martas, mujeres. Muy, muy, muy preocupadas por nuestra sinagoga. Yo digo 200, pero a lo mejor habrán más todavía. 200 m a r t a p r e o c u p a d a Verna es una Marta preocupada. Nos regaló la semana pasada una cesta que está full. Bendito sea el Eterno. Pero todavía falta. Todavía falta llenar esa cesta. Entonces, Marta, que es una mujer muy afanada. Ella sale, deja a Yeshua y se va corriendo donde su hermana, María.、Y、le dice en secreto, en, ahí está, en secreto le dice a María: Mira, el maestro está por allí, ya viene en camino. Entonces,、eh, no, sé, no sé cómo se contuvo, pero le dice así: El, el, el maestro ya está en camino, viene por allí. ¿Qué hizo María? María no la aguantó dos veces y salió corriendo a buscar a j e s ú u a a encontrarse con j e s ú u a Lo encuentra y q u é le dice: Señor, lo mismo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero se lo dice con tanto dolor Marta, a María a j e s ú u a que Jesús, Yeshua se conmovió tanto, lloró en ese momento, lloró en ese momento con ellas allí. Y, digo, y lo que respondió Yeshua fue: ¿Dónde está? ¿Dónde lo t i e n e Él respondió: a h í está. a h í está. Bueno, ok. Quiten esa piedra. Señor, pero ¿cómo vamos a quitar? Dice Marta: ¡Marta! ¿Cómo vamos a quitar esa piedra si ya tiene cuatro días y eso l l e r e ¿qué Le responde Yeshua una vez a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. m á s fuerte ese aplauso. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y han pasado cuatro días, cuatro días esperando la bendición. La bendición llegó, ¿verdad? Con Yeshua en ese momento, cuatro días. ¿Cuánto tiempo t u v o Joseph esperando su bendición? 12 años. ¿Cuánto tiempo nosotros a veces esperamos nuestra bendición? No sabemos, pero llega. Nunca deja de llegar. Bendito sea el Eterno. Y entonces Yeshua le dice eso a Marta. Y dice también Yeshua: abren, quitan la piedra y. Dice con voz fuerte y estrondosa, contundente: dice Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. Y después dice Yeshua: desátenlo y quítenle todas las vendas y el sudario. Quítenle todo. Mire, hermano. Esa bendición llegó. Y allí Lázaro recibió doble bendición. Porque lo salvó de la muerte física y lo salvó de qué? De la muerte espiritual. Bendito sea Yeshua. Porque Yeshua llegó en el momento que él consideraba para que sus discípulos sus discípulos, vieran ese gran milagro allí. ¿Qué? Y ese milagro se expandió por, toda la, por todo el mundo. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno es el Señor con nosotros. Milagros, milagros están constantemente en nuestras vidas. Milagros están en nosotros. Los milagros están en nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente girar a la derecha que para que ese milagro se, se dé. Creerle al Señor, creerle al Señor. Yo le doy gracias al Eterno por, por la vida del rabino, porque uno de los milagros para mí en esta semana fue que yo estaba desplomado. Estaba desplomado. Pero antes, antes, tres, cuatro, cinco, seis semanas, yo creo que más le ha dicho al rabino: Yo quiero dar una p a r a a l l á en diciembre. ¿Verdad, rabino? Yo quiero dar una p a r a a l l á en diciembre. Y si h a en n a nunca mejor. El rabino me decía: Bueno, yo te aviso, yo cualquier cosa te aviso. Pero como no me decía nada, yo no le dije más nada, porque no, no no quiero estar allí. Cuando el rabino me llama, me pasa ese mensaje que yo estaba en mi hamaca, desplomado, y me dice: Hermano Abraham, usted puede dar esa paracha el próximo Shabbat. Mire, yo me levanté de ahí como un resorte. Bendito sea Dios. Me levanté de a h í Y después él me dice, y, y le voy a dar algunos tips para que usted dé esa p a l a a l á el próximo Shabbat. Algunos tips. No, cuando yo leo la para allá, con lo que me está pasando, no, Ramiro me la mandó toda. Bendito sea Dios, me mandó toda la para allá, completita me la mandó. ¿Mm? O sea que yo lo único que tenía que hacer era orar, orar al Eterno y ser el instrumento, como estoy haciéndolo aquí ahora. Aquí, Dios tiene la autoridad sobre todos nosotros. Dios tiene la autoridad sobre todos nosotros. Pero el, nuestro rabino es el que nos indica, a través de lo que el Eterno le indica a Él, lo que nosotros debemos hacer. Ese amén estuvo demasiado flojo. El Eterno le indica al rabino. Todo lo que nosotros debemos hacer para estar encaminados en, lo, en el camino, y valga la redundancia, en el camino de la Torah. Hoy, lamentablemente, bueno, por alguna situación, está solo. Y por eso q u está e triste. Está solo, porque no, no vino la rebexa. Pero va a estar pronto con ella, y bueno, se reunirán. Que el Señor bendiga en este momento con mucha salud a la rebexa, donde q u i e r a que se muera. Pero eso fue lo que hizo el reino. No sé, el Señor lo tocó y me mandó ese milagro porque yo estaba que no servía para nada. Nada, absolutamente nada. Pero cuando el reino me da ese mensaje, bueno, todo cambió. v e r d a d v e r d a d uno cambia, a v e r d Amén. Yo estoy hablando que José estuvo. Pasando por los momentos más difíciles de su vida en las cárceles. José, ¿quién sabe qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Una vez yo estuve una, una noche en una cárcel. Pues, a, en el año 1900 estaba Carlos Andrés Pérez gobernando, se hizo una redada selectiva y pasé una noche en la cárcel. Eso es horrible, ¿sabes? Horrible, una noche donde todos los estudiantes que salían de tal parte, ¡pum!, para cárcel. Redadas selectivas, era lo que llamaban, n s acuerdan, Renato? Redadas selectivas. Y pasé una noche y, no, y me llevaron, mi, mi, mi, mi familia me llevó dos manzanas para que yo comiera. Y la policía dijo: No, no puede comer nada. Y menos manzana, porque la manzana es una droga. La manzana es, que es una droga, es decir, tiene, no sé, efectos ahí raros, según, según la policía. José duró 12 años encarcelado, pero ¿cómo vivió él esos 12 años? Miren, muchachos, aprendan, busquen, los much cuando yo los miro, busquen, busquen al Eterno. En esos momentos más difíciles de su vida, busquen y el Eterno les va a responder, les va a corresponder, les va a dar lo que ustedes necesitan. ¿Mm? Ustedes no son diferentes a los demás. Ustedes son tan iguales como los demás en el sentido de la búsqueda de la Torah. Y van a obtener todo lo que ustedes s e e n t i e n e n un empleo grande, t i e n e n un carro maravilloso. Quieren, ay, lo que ustedes le piden, al señor, quieren graduarse con las mejores calificaciones en su universidad. <ríe> Muy sencillo. Piénsalo al eterno, pero estudien. Estudien. No es que le va a pedir al eterno, señor, quiero graduarme con las mayores calificaciones, pero、hmm. sin estudiar nada. ¿Cómo es eso? ¿Mm? Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Bueno, en la vida de, de j o s e f se vieron muchas cosas. Y bueno, llegó la hambruna, llegó el día de la hambruna a Egipto. Llegaron los días de la hambruna. ¿Y qué hizo Jacob? Mandó a sus hijos para Egipto a buscar comida. Ahora, imagínense ustedes qué sabiduría tan grande, qué conocimiento tan grande debió haber tenido j o s e f Para coordinar, para establecer, para determinar cómo serían los sitios de distribución de comida para el momento de la hambruna. Para un solo hombre. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Determinar cuántos silos, silos son depósitos, cuántos almacenes, en qué almacenes debía almacenar la comida, cómo debía almacenar la comida, qué debía haber en cada almacén, porque no se podía mezclar unas cosas con las otras. Y para ellos, fíjense el tiempo que transcurrió、eh, cuando el faraón le da ese cargo a José, pasó un tiempo que hasta él nombró a su hijo Manassé, lo nombró como director de aduana. O sea, la aduana no, es cambio monetario. Manassé se encargaba de resolver todas las cosas. Monetariamente, y sabía quién iba y quién no venía, quién venía a comprar y quién no iba a comprar. Pero la hambruna era grande. Y cuando los hijos, los, los hijos de Jacob se presentaron a m i s r a e n Egipto, a buscar comida, ¿qué hicieron? A r r o d i l l a r s e delante de j o s e p sin saber que era j o s e p Tal cual como él lo soñó, y se arrodillaron delante de él. Y Jose tenía la misma túnica, no la misma, no, una túnica más bonita todavía de lo que ellos le quitaron. Él no sabía. Sin embargo, Jose los vio, los reconoció, pero ellos no reconocieron a Jose. Sin s embargo, en el corazón de Jose siempre hubo el perdón: perdonándolo, perdonándolo, perdonándolo. Pase lo que pase, mis amados, pase lo que pase en nuestras vidas, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Amén. Perdonarnos Amén. unos a otros. Porque no sabemos cuándo vendrá el día difícil de cada uno de nosotros. Y en, y o s e ya los había perdonado. No había rencor. ¿Saben cosas difíciles? ¿Saben cosas difíciles? No guardar rencor. Pero en Jesús a m a c í a nosotros no almacenamos ningún tipo de rencor en nuestra vida. Somos alegres, somos felices, estamos contentos, servimos, adoramos, alabamos al Eterno, porque no existe ningún tipo de rencor.、Amén. Y hoy es momento, hoy es día, es Hanukkah, hermano, aprovechando esta parte aquí, que si hay algo, hay algo que usted. Le duela en su corazón, hay algo que le preocupa en su corazón por algo que dijo una hermana, por algo que dijo un hermano, por algo que le hicieron. Hoy es el día de limar las asperezas. Hoy es el día de agarrar a ese hermano y abrazarlo, abrazar esa hermana y abrazarla y decirle con corazón contrito, s humillado y sincero: Hermana, perdóname por lo que te hice, hermana, perdóname e por lo q u por lo que pasó. ¿Es difícil eso? No es difícil. Pero tenemos que dar el paso. Nosotros tenemos que dar el paso. Si no lo damos, nadie lo va a dar por nosotros. Hay un término que se llama que Yeshua es la piedra angular. Yeshua es la piedra angular. Me llama mucho este, este, este versículo que está en Juan 6, 35. Juan 6, 35. Si quieren, lo buscan. Allí, la piedra angular se refiere al hecho de que Yeshua es nuestra piedra angular. ¿Y qué es una piedra angular? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es una piedra angular? Es la piedra del ángulo. La piedra angular. Eh, que soporta a todas las demás piedras. Es decir, se hace una estructura, una estructura, sin pega, sin clavos, sin nada, y se va metiendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Se van metiendo las piedras en, en esa figura. Y la piedra angular, la piedra angular, Es la que va en el centro de todo ese montón de piedra. Y esa piedra angular es Yeshua, metafóricamente hablando, es Yeshua quien está allí para sostenernos a todos y cada uno de nosotros. Si la piedra angular se cae, se sale, psh, todo se viene para abajo. Hay una, hay una expresión: los acantilados. Acantilados son estructuras,、eh, ¿cómo se diría esto? Estructuras geo, geográficas que están en diferentes países, Europa sobre todo. Acantilados, unas cosas bellísimas, preciosas. ¿Quién las colocó a h í El Eterno. Esos acantilados están hechos por piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Y la piedra, la piedra, Que soporta ese acantilado es la piedra principal, la piedra angular. Está en el en el centro de esa figura. Nosotros somos piedra, s pero Yeshua es la piedra angular.、Amén. Y nos sostenemos a través de Él. Nos sostenemos a través de Yeshua Jamasía. Estamos allí, mire, estamos apretaditos. Es decir, las piernas están ahí apretaditas todas, una con otra, una con otra. ¿Pero por qué estamos apretaditos unos con otros? Porque sencillamente nos amamos, nos soportamos, nos queremos, nos consideramos, estamos ahí todos juntos, estamos todos juntos, apretaditos. Como estamos a veces acá, apretaditos todos, pero amándonos, amándonos, soportándonos, como dice la palabra. Bendito sea el Señor. No se olviden de esa expresión: piedra angular somos todos por la misericordia de Yeshua Javasía. Entonces, ellos vienen a buscar comida. Cuando. Cuando José era apenas un muchacho, José debió haber experimentado muchas muchas experiencias desagradables. O sea, sus hermanos lo echaron, lo corrieron. Él las soportó, las aguantó, sin embargo, siguió siendo el mismo, el mismo José, creciendo y creciendo y creciendo. Cuando llegan ellos a buscar este, comida a Egipto, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos fulanos, fulanos fulanos, fulanos. Ya lo leímos. Ajá, pero ¿cuántos s o n ustedes? Bueno, éramos, somos tantos, pero、eh, uno no aparece y el otro se quedó por allá、eh, con su papá, con, con nuestro padre. Benjamín se quedó por allá y el otro no aparece. ¿Cómo sé yo que ustedes están diciéndome la verdad? ¿Cómo, señor, que ustedes no son espías? No, no, nosotros no somos espías nada. Nosotros somos hijos de h a y a c o b nosotros venimos a buscar providencia para llevar hasta allá. Bueno, vamos a creerle. Vamos a creerle. Pero yo le voy a pedir lo siguiente: vamos a dejar aquí a Simeón, a uno de ustedes. Y ustedes. Se van y yo me quedo con Simeón. Yo me quedo con Simeón. Cuando regresen, ustedes me van a traer a su hermano menor que dicen que tienen. Y bueno, aquí no ha pasado nada. Imaginen ustedes qué problema para estos hermanos, ¿no? Después de lo que le hicieron a José, entonces tener. ¿Cómo le van a decir ellos a su padre, a Jacob? ¿verdad? ¿Cómo verdad? d le van a decir ellos? Mira, este, allá se quedó. Simeón, pero ahora el paraón nos está pidiendo que llevemos a Benjamín. Qué problema tan grande, ¿no? Jacob se jalaría mil veces los cabellos, Jacob lloraría, Jacob se rasgaría las vestiduras, Jacob haría de todo. Pero Lo primero era la familia, la manutención de la familia. Bueno, está bien, llévense a Benjamín y traigan, y vengan para acá. Traigan las provisiones. Cuando llegan a Faraón otra vez, a José, imagínate tú la gloria que vio José cuando encontró a su hermano, que Steven realmente estaba, Benjamín. Y bueno, pasen, coman. Y dice la palabra que leímos ahorita: que a Benjamín le colocó él en un banquete, le colocó hasta cinco veces las porciones de los demás. Estaba alegre, estaba contento, estaba feliz. Dios mío, nosotros podemos estar felices cuando invitamos a alguien a nuestro hogar y le damos porción de la comida, y le damos porción de nuestros alimentos, y le damos lo mejor a ese visitante. Eso tenemos que hacerlo, mis hermanos. Eso tenemos que hacerlo, cultivar esa amistad, cultivar esa relación, cultivar, cultivar ese pensamiento, cultivar ese estilo de vida, cultivar que no somos nosotros, sino es el s e Señor que está en uno que produce todas esas cosas a favor de nuestros hermanos、Amén. y hermanas. Y Jacob,、eh, José, recibió a, a Benjamín con todos los honores. Y bueno, para hacerle más corta la, la, la, la narrativa, resulta que Benjamín, Joseph、eh, le dice, bueno, váyanse, váyanse, llévense eso, llévense todo ese dinero.、No. Sin embargo, Joseph, una treta más, le coloca una, la, su copa, la copa real, se la coloca en el costal de Benjamín y manda a los guardias a seguirlos en el camino. Mira, este, ya se desapareció la copa del rey, de, del gobernador. No, pero nosotros no la tenemos. Nosotros no la tenemos. Y si alguno de acá la tuviera, que muera. Bueno, vamos a revisar, vamos a buscar a ver quién la tiene. Rum, resulta que, claro, él lo había mandado a colocar en el costal de Benjamín. Regresaron, bueno, mira aquí, este Benjamín se quedará aquí como mi siervo. Y a l l í ese fue un lloro y un crujir, hermanos, un lloro y un crujir. Bueno, vinimos, le dijimos a nuestro padre que íbamos a ir todos para allá, y ahora resulta que Benjamín, su hijo,、eh, se queda, lo, se queda aquí, en, acá en Egipto. Pueden imaginarse ustedes esa escena. Los que están dormidos pueden imaginarse esa escena. Y los que no están dormidos pueden imaginarse esa escena familiar. Donde todos ellos estaban conmovidos, trastornados por la situación de tener que dejar a Benjamín allí y regresar a Canaán sin su hermano. Es horrible, ¿no? Bueno, eso se le parte n las tripas a cualquiera. Se le parte n todo. O sea, ¿cómo yo voy a decirle a mi padre que Benjamín, su hijo, que ya perdió uno, que era y o s e ahora va a perder a Benjamín, el más pequeño y el más querido? La parachá culmina en esa forma con que se quebrantan todos y lo veremos, como decía el i a h o En el próximo capítulo de la p a r a s h a lo que resulta el, de allí, en el próximo capítulo. Pero bueno, el rabino me dice a mí, hermano Abraham, aquí está. Vamos entonces a decir, y este es el resumen, ¿verdad? Este es el resumen.、Eh, vamos a decir las similitudes que había o que hay que existe hasta ahora entre. Eh, Joseph Ben David y Yeshua. Hay muchas similitudes. Yo saqué seis, m e n t i r a No las saqué, me las pasó el rabino. Joseph fue llevado a ser de las mazmorras a ser el segundo, el segundo principal gobernador de Egipto. Joseph, Yeshua, fue humillado, sufrió por todos nosotros y luego fue exaltado. A la posición más alta de autoridad. Eso está en Filipenses 2, 9 a 11. En Filipenses 2, 9 a 11, como Yeshua fue exaltado. Dice, lo leo, pictualmente. <coughs> Por lo cual, Dios también lo, lo envistió hasta lo sumo y le dio un nombre.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 Dios se demostró una sabiduría divina de interpretar los sueños y la habilidad con por la cual pudo haber distribuido la comida para su familia y para todas las naciones del mundo. Yeshua es la sabiduría encarnada de Dios. Es la, es la sabiduría encarnada de Dios. ¿Y proveedor de qué? De la vida eterna para nosotros. Y pan de vida. Jesús es nuestro proveedor de pan de vida. Pan de vida, ¿qué significa ser pan de vida? Nosotros todos los lunes, los que vienen a la oración, los que venimos a la oración, leemos una expresión que se llama el, leemos la oración y la decimos con fuerza, con entusiasmo y con fe. El sustento. El sustento. ¿qué Es el pan de vida, no como otros pensaría y dice: Bueno, el pan de vida, bueno, mira, yo mañana me compro un pez de pan con café con leche y ya comí, listo. Ese no es el pan de vida. El pan de vida es el sustento que nos da el Eterno a cada uno de nosotros.、Amén. El sustento en todos los aspectos de nuestra vida, sustento. Y, yo, y se puede decir: Bueno, Señor, fíjense, fíjense lo que voy a decir y óiganlo bien, por favor. Que el sustento, lo que yo quiero que tú me des, es lo que yo necesito para vivir. Lo estoy diciendo yo. Señor, lo que yo quiero que tú me des, es el sustento para mi vida, para vivir.、Amén. Pero ¿qué h a c e Hashem? No, lo que yo quiero darte es lo que tú necesitas para vivir.、Amén. Lo que yo quiero darte y que tú. Es lo que tú necesitas para vivir. Ese t es el pan de vida. No es lo que nosotros queramos pedir, no es lo que nosotros queramos tener, sino lo que el Señor nos da como sustento en nuestras vidas. A veces pedimos cosas y pedimos cosas. Hay un cuento por ahí donde un hombre es perseguido por una montaña, por unos malandros, por una... y corre: Señor, envía ángeles para que me protejan, envía ángeles para que me saquen de esta tortura, envía ángeles para que me salven de todo esto. Y el hombre corre en la espesa noche, corre, corre, corre, corre, y por fin ve una cueva y se mete en la cueva. a b o o m Se metió en la cueva. Pero antes de meter, estaba l l e n o de telaraña la cueva, o sea, estaba, estaba forrada de telaraña. Y cuando llegan los tipos, los malandros, ven la cueva y dicen: Bueno, mira, ese hombre debe estar escondido aquí. Y uno de ellos dice: No, pero ¿cómo va a estar escondido allí? Si ahí está, está la telaraña. Ahí está la telaraña. No puede estar allá adentro. Y siguieron. Lo que él le estaba pidiendo al Señor eran unos m a l a j í n que los sacaran, unos ángeles que los protegieran, que los cuidaran, que los sacaran de eso. ¿Y quién protegió al hombre de que lo mataran? Tres arañas simplemente. Tres arañas que tejieron esa araña, esa telaraña en el momento. Y protegieron al hombre. Y que nosotros a veces pedimos, y pedimos, pero a veces no sabemos lo que pedimos. Por eso el Señor dice: Yo sé lo que tú necesitas para vivir, por eso te doy esto y esto y esto. Amén. Amén. Pan de vida. El Señor es. Fue el, sus hermanos fueron rechazados.、Eh, él fue rechazado por sus hermanos, así como fue rechazado a Yeshua. Y para concluir, amado, dos cosas nada más que me llama la atención. Les acabo de decir les acabo de decir acabo que nosotros, pensando en todo lo que le pasó a Josep, o r todas las circunstancias que, que Josep a s ó a nivel familiar no debemos tener ninguna rencilla, no debemos tener ninguna rivalidad, no debemos tener ningún tipo de r e o contienda, no. Y menos en esta época, y menos hoy, y menos mañana, día d e milagro.、Amén. Debemos siempre ser b u s c a r del Señor para que estemos siempre todos allí como las piedras, allí apretaditas, s t o o d todos, amándonos, cuidándonos, soportándonos, queriéndonos. Amén. Amén. No debe existir ninguna regla, porque vamos a suponer que. Que usted tiene una rivalidad hoy con su hermana o con su hermano y esa persona se muere hoy. No. ¿Cómo queda usted? Dolida. Oye, no le pude decir a esta hermana, a mi hermana, no le pude d e c i r perdóname, perdóname, perdóname. Hay que hacerlo. Y la otra cosa sumamente importante en todo esto es que cuando yo les dije sobre la identidad, Que Joseph no perdió su identidad. Hoy me extraño yo, me extraño, de que no hay ningún niño aquí en la sinagoga. No hay ningún niño. El sábado pasado estábamos full de niños. ¿Verdad? Y vinieron y todos se llevaron, sus juguetes, sus cotillones, se los llevaron. Pero este s h a b a t no vino ningún niño. Qué cosa, ¿no? Las madres, los padres que me están escuchando en este momento a través de las redes, ustedes que me escuchan aquí en Bella Cop, hay que hacer un esfuerzo sobrenatural. Grande, mis hermanos. Para que sus hijos. Sus nietos vengan a la sinagoga o、oh, nunca dejen de, de, de, de buscar el camino de la t o r á No solamente en fiestas, no solamente en actividades especiales, sino constantemente, porque ese es el camino que usted le va a enseñar a su hijo, a su nieto, por toda la vida. Y eso quedará marcado, así como quedó marcado en mí cuando yo a los seis años, unos americanos me llevaron a una escuela d o m i n i c a l a A los seis años. Y de ahí en adelante todo ha sido historia. Madre, padre, ustedes que tienen sobrinos pequeños, nietos, hagan todo lo posible. Mire, n busquen la manera de que, de que esta necesidad les queme en su corazón, amados. Les queme en su corazón y puedan instruir al niño. Y que el niño venga a la sinagoga. Y que el niño venga a, a aprender los caminos de la t o r á Muy triste. Digo triste porque mi esposa preparó una clase maravillosa. Compramos material. Se compró material para la clase de los niños hoy. Una clase de t o r á maravillosa sobre la parashah a nivel de niños. Mi q u e s al final. Y no pudo dar la clase a ningún niño. Porque ninguno vino. Eso es muy triste. Eso tiene que tocar nuestro corazón. Para que eso no suceda. u n niño el Shabbat pasado, el día de Hanukkah,、eh, lo llamo y le pregunto: Mira, ¿qué te regalaron esto? ¿Y cómo te sientes? Apenas le pregunté. ¿Cómo te sientes por ese regalo que te dieron? El niño se puso a llorar. Se quebrantó demasiado delante de mí, ahí se puso a llorar. ¿Por qué llora? Porque yo quisiera estar siempre aquí. Es un niño. No puede venir solo. No tiene cómo venir solo. Su padre, su madre, su abuela, ore mucho. Ore suficientemente lo que sea necesario. Deje esas rodillas ahí en, en, el, en ahí en el n e piso para que usted pueda traer a ese muchacho acá a la sinagoga. Les hago ese reto de que el próximo Shabbat, día 27, mire, por lo menos estén aquí seis, ocho niños recibiendo la clase de Torah que le trae la maestra. Porque si no lo hacemos, e n t o n c e s ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oramos y oramos, Señor, multiplica maestros, trae maestros, trae aquí, trae allá, c u é n a n o、acá. Pero si no traemos a los niños, ¿qué estamos haciendo? Y los niños son los que nos van a soportar a nosotros por el resto de nuestras vidas. Nos van a ir, Ellos van a ser la plataforma de nosotros. Y si usted no tiene un hijo, o no tiene una hija, o no tiene una nieta, o no tiene un nieto, mire, búsquese a un niño y tráigalo para acá, para la sinagoga, para enseñarle Torah. Vamos a hacer ese reto: que el próximo Shabbat tengamos por lo menos cinco niños. Acá, que la maestra, en este caso mi esposa, no tenga que devolverse lastimosamente con todo su material que ella preparó. Hoy es día de milagros. Hoy es día de milagro. ¿Quién lo siente en su corazón? ¿Quién está seguro de que el Señor, de alguna forma, está respondiendo ese milagro que tanto anhelamos en nuestra vida? Qué bueno que están las manos levantadas por aquel lado. Pero, ¿cómo quisiera que, que todas las manos estén levantadas por acá, sabiendo de que el milagro de Hanukkah está en nuestro corazón? Y yo estoy convencido, amado. De que ese milagro está en mi vida, está en mi familia, está en todos nosotros. Porque el Señor no nos hace volver con las manos v a c í a s No, nunca jamás. Bendito sea el Señor. Yo creo que ese brazo tuyo,、eh, Omaira, ese brazo tuyo estará sanado hoy en el nombre de Jesús a Jamasía. Milagro. ¿Qué es eso para el Señor? Milagro. Así que bueno, amados, espero que esta para allá haya sido, esta enseñanza haya sido de mucha reflexión para su vida. Para mí lo fui. Para mí lo fui. Y gracias al Eterno, porque a pesar de que yo no valía ni medio durante toda esta semana, pregúntele a mi esposa, aquí estoy parado como que s、sí, i no hubiera pasado nada. Todo lo hace el Señor. Todos los que estuvieron conectados en las redes, que me escucharon, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer、eh, su rostro sobre ustedes. A mi, mi hija que estaría por Londres, a Joana h n que está por Italia, a todos los que están en los países diferentes, Dios les guarde, Dios les bendiga y sigan orando por m e l l a c o ó sigan intercediendo por m e l l a c o ó Y a todos ustedes que me escucharon, que me vieron, ahora. ¡Sabás, Shalom! Shabbat shalom.